La Zona Cero La Zona Cero que hoy da la bienvenida en sus monográficos a un eh, personaje que en su mundo y en su circunstancia fue extraordinariamente conocido se llama Eduardo Pons Prades o se llamaba Eduardo Pons Prades es uno de los ...históricos y militantes de la CNT, uno de los anarquistas más importantes y conocidos del siglo XX... Bueno, ...vivió todo ese siglo prácticamente en primera persona. Un hombre muy conocido en ese sector, del que hablamos hoy, pero no lo vamos a hacer precisamente... ...de este asunto que le hizo, yo diría que mundialmente famoso. Carlos Canales, Jesús Callejo, Silvia Crescola, buenas. Buenas hola, qué tal, ¿Cómo? buenas noches digo que un personaje muy conocido del que cuando se bueno a raíz de su fallecimiento las diferentes biografías que se hicieron en los periódicos, en los diarios, tanto en los de información general como en los de información política Hablaban mucho de él, mucho y bien de él, de su historia, de su trayectoria, de sus eh, características eh, muy importantes también a nivel eh, cultural, porque él como uh -huh. como historiador, como escritor, como novelista destacó en muchos aspectos. Como periodista. También. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sin embargo, uno de los canadores de Favara. Uh -huh. o sea, además, y el redactor, jefe, ahora lo diremos, del diario Barcelona. Uh -huh. sí. Y relacionado con esta casa, con Planeta. Es pues verdad, ¿también? sí. Bueno, además, luego contaremos una anécdota de lo que le ocurrió relacionado con Planeta, muy curiosa. Claro. Claro. Pero nada de lo que vamos a hablar aparecía en esas biografías. Nada. Totalmente de acuerdo. Sí, además es muy curioso porque murió hace muy poquito, hace bueno, el 28 de mayo del 2007. Él tenía 87 años cuando muere y salieron muchas necrológicas en la prensa. El que tiene una trayectoria política, el que le gusta la historia, el que sabe las peripecias que ocurrieron durante la guerra civil pues Eduardo en es una referencia obligada primero como persona activa porque participó en distintos frentes de la guerra civil también estuvo en Francia luchando sí, contra los nazis amigos. pero dentro de esa biografía llamaba la atención porque no aparecía una obra que el público es verdad que ya tenía sus 60 años cumplidos cuando le ocurre una experiencia, un incidente que es lo que vamos a relatar hoy por eso lo hemos traído como un monográfico es la aducción de Eduardo Pons prades ...lo sabe la gente que le interesa el mundo de la ufología... ...pero no lo sabe la mayoría que le conoce por el otro aspecto... ...el aspecto político... ...el aspecto de, de un hombre sabio... ...un hombre que era el candidato posiblemente menos propicio... ...para recibir o sufrir una aducción por parte de extraterrestres... ...y digo bien, porque es el que utiliza la palabra extraterrestre... ...para que nos hagamos una idea... Pons Prades era un republicano, ateo, sin ninguna clase de creencia religiosa ni ufológica, historiador, combatiente anarquista, que lucha la república durante la guerra civil contra los nazis en Francia. Es decir, es una persona que no estaba predestinado en principio ni para interesarse por estos temas ni para tener un, un encuentro en la tercera fase con estos extraterrestres y luego para contar en la experiencia, en ese libro, un libro maldito, que no aparece o no aparecía en la bibliografía que hicieron referencia en esa necrológica cuando él muere con 87 años. De eso, quería, eso vamos a hablar hoy. Quería comentar un mm, par de cosas antes de, de entrar en el tema de lo que es el monográfico Zona Cero. Hace unas pocas semanas, de casualidad, en un zapino en televisión, que mira que es difícil, y lo que es la sincronía, cuando estaba preparando este programa, hace eso, unos 15 días, me encuentro de repente con post-prades en la televisión. Estaba hablando de su vida como luchador antifranquista y básicamente el, el comentario de lo que estaba hablando era su participación en las guerrillas o la resistencia contra el régimen de Franco. Lo curioso es que cuando cuando hice la prueba básica, lo que hacemos siempre cuando supongo, todos preparamos algo de este tipo que es rápidamente una reseña bibliográfica básica en Internet, me encontré con que en ni una sola de ellas se hacía ninguna mención a lo que acabamos de contar. Y que como dice Jesús, se la escamoteado en su biografía de una manera... Creo que la geasia está escandalosa, algo que, sin embargo, le guste o no a la gente, fue muy importante para su vida. Cuando tú has la palabra extraterrestre, en las... vamos a utilizar todo el tiempo la conversación, porque a mí el fenómeno del contactismo y de los libros revelados y las revelaciones siempre me ha llamado mucha atención, pero eh, la visión y el punto de vista de lo que ocurre lo da la persona que lo sufre y el mensaje que recibe. Es decir... ...la interpretación eh, no es necesariamente autónoma... ...sino que está condicionada por la forma en que cada uno de nosotros... ...o cada persona que sufre un fenómeno de contacto lo percibe... ...para uno ser un duende, para otros nada, para otros la virgen... ...para otro extraterrestre Y el mensaje se adapta mucho siempre a la forma de pensar de la persona. Por eso es tan interesantísimo el caso de Pons Prades... ...porque como ha dicho Jesús muy bien, él era conocido... hacemos si quieres un resumen rápido, muy rápido... sí, sí, sí claro ...él desde los años 30 militaba en sindicatos de la izquierda española republicana en concreto en la CNT, o sea, si es estaba vinculado a los a los grupos que llamaríamos hoy anarquistas, es decir, no no real, ni siquiera en lo que podríamos decir una izquierda más moderada, no, él era un izquierdista convencido como hecho Jesús Gateo y en el año 37 en plena guerra civil, bueno, él venía del Consejo Económico de la Madera del CNT, fue eh, aceptado en el sector republicano y fue ni más ni menos que instructor de máquinas de combate en el frente del Ebro, o sea, si sí, trabajaba con máquinas. Máquinas militares. El caso es que después de la guerra se convirtió en un refugiado, él tiene cuya a Francia y, bueno, no vamos a contar sus peripecias, pero se labró una reputada y ganada eh, fama como eh, resistente al, al régimen de Franco y eh, mantuvo unas convicciones que no abandonaron nunca a lo largo de su vida. Esto es importante, es decir, en este caso, lo que vamos a contar es que no cambió su forma de pensar, sí. simplemente reforzó algunos elementos que ya formaban parte de su diario y que él había utilizado siempre de una manera bastante clara. Hay que tener en cuenta, como he dicho, que fue periodista, fue jefe de la redacción del diario Barcelona y tenía una notable obra de historia y de, y de política que, además, su editorial principal era Planeta, pues, la que editó básicamente todas sus obras. Y que, que, precisamente, Silvia, tiene que ver mucho las... precisamente en Planeta publicó el libro al que hacemos referencia, ese libro olvidado, en sí, la histórica colección Documento, ¿No? esos eh, libros que en los años 70 y 80 eh, publicaba Planeta, ¿Sabes que dejó... donde había muchas obras de estas características, está en concreto El mensaje de otros mundos. Luego ¿sí contaremos, luego cuando seguimos hablando, contaré una nota, porque él dejó escrito, Eh, su conversación con, con Lara, con José Manuel Lara, acerca de la publicación del libro. Y es muy interesante. Luego cuento lo que lo que Lara le dijo y lo que dijo él. Uh -huh. así que Bueno, como anécdota, yo recuerdo una, eh, hace años, una hablando con Antonio Rivera, como todos sabéis, y si no se lo recordamos a los oyentes, que era el padre de la ufología española, pues eh, una vez saliendo, bueno, paseando allí por, por el lugar donde él vivía y se, tocando varios temas ufológicos, como no, salió a relucir el de Ponce Prades, que él nace Pons Prades eh, nació en el Raval en Barcelona. Entonces le comenté esto, digo, qué curioso, ¿no? Que este hombre tuviera la valentía de publicar aquella experiencia que tuvo durante siete horas y ahora luego contaremos con detalles eh, su experiencia dentro de una nave extraterrestre y que se lo publicara planeta. Y él me comentó, y dice, yo hablé con Lara, me decía Antón Rivera, y yo se lo dije, digo, tú eres consciente de lo que le vas a publicar a este hombre, ¿no? Dice, porque le puedes hundir su reputación. Y dijo Lara, Dice, es Pons Prades el que quiere que esto se publique, él quiere que esta verdad sea conocida, porque, y adelanto un poquito lo que vamos a comentar en este monográfico, es que a él le dan un mensaje, un mensaje que tiene que transmitir a la humanidad, entonces él se siente impelido dentro de ese concepto solidario que tenía de, de la humanidad, él se siente impelido a eh, revelar este, este mensaje, esa experiencia, a sabiendas que esto iba en contra de su reputación, una reputación de historiador, riguroso, eh, de una persona muy documentada, que luego de buenas primeras, en el año 82, publica un libro que se llama El mensaje de otros mundos, y donde habla claramente de que ha tenido un encuentro en los Pirineos franceses con seres extraterrestres. Bueno, pues aún así, Lara le advirtió a Pons Prades, y Pons Prades fue el que insistió que este libro se publicara, y se sabe que fue uno de los grandes problemas que tuvo en los últimos años, a pesar de que él vive mucho más, porque cuando tiene las prendas a los 60 años él muere a los 87, pero a partir de ahí se convierte en el libro maldito, es el libro ignorado por todos sus vidas. El detalle que quería contar del libro es que efectivamente, como ha dicho muy bien Jesús, como le transmitió Rivera, él lo que afirma, además lo escrito, es que le confesó fue a ver a José Manuel Lara y le dijo lo que le había ocurrido. Imagínate le ya que te Lara de él y que de repente aparezca un tipo como vos, Prades, y te diga que lo que le ha ocurrido en Prades se que por cierto, yo no sé si es Cataluña ya, porque es el Pirineo Pero yo no sé si hacen es en el lado español, no, no el es, Boli, francese, es en el francés. Es el caso es que, que, Ojo, cuenta... que Lara estaba muy sensibilizado con estos eh, temas sí, sí, en sí, esa sí. época es cierto, porque sí. ya había comenzado a publicar y había fichado a Juan José Benítez que venía uh -huh. de Plaza Janés uh -huh. y lo había Que fichado. era toda una estrella en aquel entonces. Eh, claro, claro, que Y eh, eh. ficha la, a la gran estrella de, de estamos de hablando de tipo de de, de agos... en el año 79, claro, pero estamos hablando que publica Exacto. los astronautas de Llave justo antes de que Esto es en, en agosto del 81, como mm -hmm. ahora veremos, pero fijaros el impacto que tenía en aquella época esta. Bueno, el caso es que se lo dice, entonces claro, Lara dice que Lara le estuvo, hombre, miró y le dijo que obviamente se lo editaría. Dice, "Pero tú verás lo que haces porque si esto te lo edito, perderás toda tu credibilidad como historiador y periodista." Entonces, lo que le contestó Paul Prades es que se dejara de tonterías porque esto era mucho más importante. Fíjate, una sí. persona que se arriesga a destruir toda su todo, toda toda su credibilidad solo porque considera que esto es una verdad que él tiene, que de alguna manera una verdad para él. Tiene que exponer. Bueno, la verdad es que se demuestra un cierto valor. Es un caso interesante, por no decir yo, creo que casi único. ¿eh? Porque los casos que ha habido de este estilo, eh, estaba pensando, por ejemplo, en Striever, generan uh -huh. normalmente un cambio uh -huh. radical en la vida de la persona. O en España ¿sí? de Próspera Muñoz. De Próspera Muñoz. Bien, Son casos que te cambian completamente uh -huh. tu vida. Pero el caso de Pau ¿no? Él mantuvo luego la misma línea de conducta que había tenido siempre, ya fuera como guionista, especialmente documentales, escritor o periodista. Él no cambió en absoluto ni su forma de pensar, ni su forma de actuar, ni su conducta, ni su personalidad. Simplemente dio testimonio de algo que él entendía que tenía la obligación de hacer. ¿Y qué es lo que le ocurrió a Eduardo Pons Prades? Vamos a relatarle su sí, vamos a relatarlo. El encuentro. El encuentro, porque ya digo que eso marca un antes y un después para Pons Prades. Bueno, pues nos vamos a una noche concreta, que es la del 31 de agosto de 1981. Él está en esta zona ¿no? de los Pirineos franceses y, bueno, pues de alguna forma está de, de picnic, está relajándose. Es un lugar que él utiliza pues precisamente para desestresarse de su vida cotidiana y sin tener ningún tipo de pretensión de leer este tipo de temas, ni por supuesto de lo que le iba a ocurrir, porque, si utilizamos un poco la, te la terminología de Alan Hyne tiene un encuentro en la tercera fase es decir, no ve un ovni, que si sí lo ve no solo tiene un contacto visual con estos seres extraterrestres sino que además estos seres extraterrestres en su nave le invitan a que entre a la nave para darle un garbeo cósmico la nave por cierto tiene nombre que es Luz del Cosmos así se llamaba este vehículo intergaláctico ¿Qué, qué, no de estoy pensando en las técnicas bueno, luego hablamos un poquito de las, de las ideas vale tipo valeno baleno como si fuera un parco pesquero tiene su propio nombre si atlántico directamente pero bueno. le abducen los personajes o los seres que él ve son de ambos sexos, tienen como un mono ...blanco ceñido a su cuerpo... ...y tiene como un como emblema... De, ...como de plástico normal... Más <risa> sí, ...es un poco con su teoría sombrita, ...lo describiría <risa> bastante bien... ¿no? Sí, sí, sí. ...y con un emblema... Eh, ...que es un poco como el logo suyo... ...como mm, una especie de lágrima... ...con una estrella... ...en el interior de, de esa lágrima... Eh, ...él describe... Bueno, ...lógicamente empieza ya a preguntarle... ...muchísimas cosas a estos seres extraterrestres. Es que por eso hemos hecho una introducción para saber quién es este personaje y para darnos cuenta que lo que vamos a contar ahora suena a pero, ciencia pero ficción. Pero Jesús, fíjate, para cualquiera que le interese el tema del contactismo, la escena onírica que se describe, parece sacada de una película tipo en compañía lobos o algo así, parece como una especie de cuentecito de sueño en un bosque. Se produce una atracción, se introduce voluntariamente en este caso, eh, no le obliga ni nada. Él se introduce voluntariamente, por la curiosidad que él tiene... ...de decir, bueno, está viendo un artefacto que siempre le habían dicho... ...que esas cosas no existían, y bueno, esa primera se encuentra... ...no solo con el OVNI, sino con los extraterrestres... ...que les, le dice que entre. Él entra y, bueno, pues allí mantiene una conversación... ...pregunta, por supuesto, de qué planeta son... ...le dice una respuesta muy indeterminada, muy muy difusa... ...le dice que proceden de un planeta blanco marfil... ...que hay otros planetas que es violeta flor... ...y otro planeta que es verde brillante, lo cual no es decir nada no dicen que son de este sistema solar, que son de otro, pero como que no tienen un nombre definido, por lo menos para lo que sería un, un terrestre. Bueno, pues hablan de todo, es decir, eh, tiene una conversación con los ocupantes acerca de la situación económica, de la situación política, de la situación social de la Tierra, y en el diálogo le informan de la existencia de una especie de confederación de mundos, una confederación de mundos, una especie de confederación intergaláctica, que está velando por la seguridad de nuestro sistema solar y que nuestro planeta debería por su bien incorporarse a un, en un futuro próximo a esta confederación. Él se queda Porque mientras están dando un garbeo estelar, es decir, el ve estrellas, ve planetas, que no sabe distinguir muy bien. O sea que no están parados. No, no, no, no, no, ya está. Está durante siete horas en el interior de esta nave, en luz del cosmos, como así se llama. Y mientras él pregunta, observa, ve, de hecho, en el libro que publica un año después, el mensaje de otros mundos, hay croquis donde se describe lo que él ve y lo que él percibe. Por supuesto, ya digo, como si fuera una película de Star Trek, ya digo. desde los monos blancos ceñidos al cuerpo, eh, con luz por todos los lados, no ve una luz definida o un foco de luz donde pueda proceder toda la, la luminosidad que hay en el interior de la nave, por supuesto aparatos que él desconoce, tecnología, punta, que él no sabe de qué va, pero lo único que sí puede describir y da fe de ello es que ha salido de la Tierra montado en una nave que no es de origen terrestre. ¿Para qué le quieren? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué me elegís a mí? Que, que yo soy el menos indicado, el menos apropiado. Dicen que le quieren dar un mensaje. Y ese mensaje es el que desgrana en el libro. Por eso el libro tiene ese inequívoco título. El mensaje de otros mundos. Y ahí es donde entramos un poco en el meollo de la cuestión. Es decir, él luego se siente obligado a transmitir este mensaje. ¿A quién? Según el estos seres, estos extraterrestres, a las dos superpotencias que había en aquel momento. No describe, no dice qué superpotencias, pero evidentemente ya sabemos a qué se refería. Claro, estábamos en la, en, dos, en, el, 81. en la Guerra Fría la, y ¿cómo? eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Que este, este... Una, una cuestión, antes de, de pasar al contenido de ese mensaje, pero ya en su propia experiencia y también en el mensaje... Evidentemente, y hemos contado la biografía de Eduardo Pons Pradés, es una persona muy vinculada a los movimientos de izquierda, eh, vinculada, como hemos dicho, a la CNT, vinculada al anarquismo, tenía una ideología muy firme. ¿Era ateo? Eh, eh, era ateo, posiblemente porque su ideología el ateísmo estaba unida, no necesariamente, porque uh -huh. había muchas personas que no, pero bueno, sí se puede decir que la mayoría de personas de su entorno eh, ideológico eran ateos. Esa, ya esa ideología contrasta bastante con un encuentro de estas características que, más allá casi de una abducción clásica, es una experiencia puntual de contactismo con ese aire mesiánico eh, y, y religioso, en cierto modo. Pero en el mensaje es complementario, es un mensaje que contradice o refuerza la ideología comunista de eduardo pósfrades no pero es que los mensajes nunca contradicen nada los mensajes son indicaciones antes de de que jesús se meta en el mensaje un pequeño comentario bueno, por cierto no hemos dicho que jesús tiene en otras manos claro porque lo tienes <ríe> un todo. libro maldito es <ríe> sí, sí, incontrable pero hay, hay una cosa importante para que los como el contactismo ha perdido mucha fuerza en los últimos años hay algunas cosas o elementos interesantes eh, eh, voy a dar un, un dato y un eh, detalle muy muy desconocido que anticipado algo anteriormente a ti carlos ...en sus últimos eh, tiempos de vida él intentó reeditar el libro... ...o sea, sí. él no renegó hasta el último momento de su de su sí. trabajo. Sí, que era como que tenía esa misión y uh -huh. no le habían dado la difusión correcta. Exactamente, nunca tuvo sí. la difusión correcta, por lo menos la que él quería... ...y, y casi siempre que hacían entrevistas mh, obviaban este tema. Sí, Antes es que no era el, el que renegaba, eran los de alrededor claro, suyo. Que él. Si a no, lugar. no hubiera publicado el libro. A, claro. a mí, perdonad, yo me voy a poner así un poco en plan escéptico... ¿Había antecedentes de lo que en las horas previas, de lo que había estado haciendo Eduardo, si no sé, si estuviese muy cansado, si había trasnochado? Nada. Eh, o sea, no, ya, él nada. no comenta nada. nada. No, iba nada, en coche, nada, simplemente nada. se le el motor, pero vamos a ver, es que el contactismo, el lo, lo que a mí, lo que yo siempre investigo del contactismo, que no está relacionado directamente con la ufología, sino bien con, el, con la, el esquema en el que se estructuran las leyendas y las visiones, Fijaros que en este caso, en este caso, da igual, puedo citar este como, no sé, pues como el de Pedro Rivalta o como cualquier otro conocido caso de los que se producen en los años 70, 80, tiene eh, algo fascinante que es la sensación de que estás en un teatro. O se fijaros que desde un punto de vista de una persona racional, incluso con un pensamiento libertario ateo y además que conocía bien máquinas, ya ha dicho a lo que se dedicó durante la Guerra Civil, el planteamiento que tenía que haber tenido es el que curiosamente no tiene ninguna persona, ninguna sola a la que le ocurre esto. Y es la sensación de que tú estás en un teatro. Tú estás viendo un escenario que te han colocado para adaptarse en cierto modo a la forma en la que tú piensas, o sea, no choca demasiado, pero es lo suficientemente absurdo para que el contenido de lo que tú estás viendo no tenga ningún sentido, o sea, todo si lo piensas frente una verdadera estupidez. Pero esa estupidez tiene un pequeño matiz, o sea, que va desde el punto de vista de, de, de la indumentaria del estatarrace de turno, que va cambiando según los años. ...esa aparición con esa especie de pijamas blancos tipo Star Trek es porque es la época de Star Trek. De hecho, la descripción de la nave se parece a la Enterprise. Y de hecho, el entorno de lo que ve es que esta ha sacado una serie de televisión de los años 80. Ahora sería totalmente diferente. ¿Por qué ha cambiado? Y no era exactamente igual en los años 30. ¿Por qué esa pequeña modificación del entorno de la visión? O sea, incluso de la visión de los de, del supuesto viaje fuera del planeta... O sea, es toda una escena de teatral. Entonces, a mí eso no me preocupa tanto. Es decir, lo interesante, que es lo que me preocupa a mí, de todo este tipo de casos, porque tengo una cierta preocupación, debido a que hay, en contra que se dice muy a menudo, hay gente muy interesante que sufre este tipo de fenómenos, ¿eh? No es como si dice siempre gente en Alfreta, una porra. tiene gente interesantísima, pero... Lo, lo fascinante es que el contacto se hace siempre en relación a tu estructura mental de pensamiento. A Will Striever, que se produce muy poco tiempo después, famoso guionista de Hollywood, con un Oscar, que se los encuentra en un bosque, o dar lugar a Comunia, un libro fascinante absolutamente de contactismo, el entorno es completamente distinto. Viene de una tradición de leyenda de gnomos. Y entonces aparece de otra forma. entonces Es otra la forma en la que se presentan ante los que le van a dar, al igual que en este caso, un mensaje que es muy Entonces, parecido en ambos pues casi casos. Casi es igual, casi igual. No. no el mensaje en sí, pero si sí el trasfondo, el trasfondo del mensaje, el trasfondo del mensaje contactista tiene un cierto aire religioso. Uh -huh. Y es y no es demasiado diferente de los mensajes bueno, más cristianos. espiritual que religioso. Casi, espiritual, ¿no? sí, es más correcto. Uh -huh. sí. Son más religiosos, diríamos, religiosos cuando tiene un entorno claramente de enfoque católico, por ejemplo. Tiene los fenómenos que se asocian a la Virgen es porque ya el entorno de la aparición tiene una estructura que mentalmente para el sujeto que lo percibe es próxima a próximo. Por ejemplo, un día deberíamos de hablar un, un rato de Fátima, uh -huh. que es uno de los de los encuentros cristianos más destruidos tanto por la Iglesia como por los enemigos de la Iglesia. De eso hecho, eso una fascinante. vez dedicamos un monográfico a Lourdes para sí. contar la otra verdad que hay en Lourdes y también Deberíamos hacerlo o sea, Fátima, Fátima es más fascinante porque el Fátima es un clarísimo caso como este. Hay un fenómeno ufológico clarísimo, ah, bueno, clarísimo incluso la, la, la descripción de cómo se va eliminando la aparición original de lo que ven los niños en Fátima. Estas tonterías que se han dicho también por ahí por los que se oponen a lo de Fátima de que en realidad era una chica inglesa, una bobada. Cualquiera que sepa lo que de verdad ven los niños saben que bueno, que eso es una cosa rara de verdad rara. Y es sorprendente por el caso de Pose Pride, ahora vamos a decir el mensaje quería contar esto porque es muy importante lo que tú defiendas, que no pasa que agotesco ridículo. ...porque es grotesco, ridículo toda la escena... ...el problema no es tanto la estructura de la escena... ...sino que la persona que lo recibe... ...lo cree plenamente... ...y tiene la capacidad, en este caso totalmente intacta... ...de poder representar, dibujar y recrear... ...su encuentro, como post previsto en su propio libro... ...que está lleno de dibujitos mm. de lo que él vio. Claro, y además hechos mm. por él mismo. Claro. Bueno, antes de entrar un poco en el mensaje... ...es curioso porque la situación que se produce... ...en el interior de la nave... estamos hablando de siete horas, siete largas horas... No todas son conversaciones. Es decir, él se sienta en una mesa redonda, está rodeado de sus interlocutores extraterrestres y en un momento dado eh, se combinan las conversaciones con largos silencios, silencios prolongados y miran, se miran a los ojos entre ellos. Y en un momento dado dentro de la mesa surge un televisor y empieza a ver imágenes. Fíjate, un televisor, ¿eh? Un televisor. ¿Pero, ¿Pero un, un televisor? televisor. Celular, sí, sí, sí. No una incena holográfica, ¿no? No, no, no, no sale una pantalla plana ¿Un <risa> ¿un con plasma. No, no, no. Un televisor de la época de los años 80. ¿Te <risa> faltan Es curioso. O sea, de los que funcionaba. De los que funcionaba, sí, <risa> o exactamente. Tenía UHF también. Como estos que telecine, Yo sí, era, nada, no hay no no no forma de ver la televisión No sé si los rayos católicos eran radiactivos o no, pero bueno, con rayos católicos. Y empieza a ver imágenes. Ponía Telefunken. Eso no. Ponía Mark Acme. El teatro es fascinante. Es y empieza bien. a ver muchas imágenes. Y las imágenes que él ve eh, son muy curiosas porque es como documentales, documentales etnográficos. Lo Por que cierto, le... él es un buen guionista y productor de documentales, con el cual es algo sí. que encima conocía muy bien. Claro, o sea, que, que... que le ponen cosas que él se supone que no le van a resultar extrañas. Exacto, exacto, exacto. Y un poco para mentalizarle de lo que luego le van a transmitir. Y en estos documentales, que es lo que él ve? Pues ve, eh, escenas de los planetas que ha visitado esta nave, luz del cosmos, y cómo le recibe, las fiestas populares. <risa> ¿Todo? Cosas que él se queda extrañado, que no corresponden a la Tierra, sino que corresponden a otros mundos, pero que les interesa por alguna razón las costumbres, el folclore, las tradiciones, las leyendas de cada planeta que visitan. Y por lo que se ve en cada lugar, elegían alguien para luego transmitirles el mensaje. Normalmente elegían al menos adecuado, entre comillas. Bueno, otra de las cosas que él hace… hoy perdonar ¿Sí? eh, si se saben si Rigal y Andropov, que creo que eran los que entonces eh, gobernaron… Claro, si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se enteraron de este mensaje. ¿Sí se sabe que ¿no? se lo mandó, pero nunca sí. llegó a ellos, como es lógico. <risa> Había varios intermediarios. Y entonces, bueno, eh, antes de transmitirle ese mensaje, que ahora lo comentábamos un poco, ¿no?, porque ya todo el mundo debe estar diciendo, bueno, pero ¿qué dijo?, ¿qué claro, dijo? Claro. Eh, también invitar invitaron a comer y a beber, que es otra de las características que suele ocurrir cuando se dan este tipo de adunciones. Por cierto, un matiz folclórico, el intercambio tradicional de los duendes en las leyendas europeas es un intercambio siempre de comida. Entonces, normalmente la comida no lleva suave y siempre tiene un componente de agua, una especie de protocolo de ritual. Bueno, pues estos rituales se siguen manejando a la perfección. Entonces alguien podría decir, oye, que son tan poderosos, tiene un mensaje que decir, ¿por qué no se lo decía Garrygan directamente? Claro. No, pero no, nunca el contactado... <risa> <¿se da risa> pero porque eran inteligentes, ahí? ¿eh? No, pero es, nunca, nunca, es algo que nunca capta contactado. Nunca, nunca lo capta. Y bueno, y una de las cosas que haces beber. ...y él describe claro. un poco lo que bebe... ...o por lo menos el sabor que tiene... ...este mejunje que le dan... <ríe> ...y entonces dice que le invitan a beber una especie de refresco... ...que tenía gusto a naranja, a limón... ...y a pomelo a la vez... ...y también dice que hace una comida... ...con ellos... ...que, que, son, es que son siete horas... ...claro, es que eran siete horas, decir, el tenías, refrigerio... Claro. De, ...de tanto si garbeo... No ...dice que esa comida, atentos... ...consistía en ingerir varios comprimidos... ...o sea que era una comida... ...sintética... Eh, por llamarla de alguna manera, él especifica un poco como la comida que, que tenían los astronautas cuando tenían que salir de, de este planeta. Antes. Pero antes. Ahora ya comer normal. Porque ahora ya comen y evacúan normal, <risa> <risa> y que es otra, ¿no? Dice, pero, tras la cual tuve la sensación de haber comido bien, comenta él en su libro. Es decir, que quedó satisfecho a pesar de que eran unas pastillitas de nada, <risa> unas micropastillitas. Bueno, todo esto... Lo cuento un poco porque es el preludio de esa sensación un poco de que él se siente a gusto, de que se siente cómodamente eh, y que sepa que en el fondo ha sido un elegido dentro del de planeta que quieren que forme parte de esa confederación de mundos para que transmita este mensaje. ¿A quién? A las dos superpotencias, pero con una advertencia, con un ultimátum. ¿Has visto ultimátum a la Tierra? Sí. Pues un poco algo ocurre en este sentido, pero menos <risa> dramático, evidentemente. <risa> cuento. Eh, el mensaje se lo graban en la mente, o sea, no le dan un papelito, no le dan un, un disquete, se lo graban en la mente y él lo recuerda a la perfección, lo cual es extraña, porque tiene buena memoria, pero no tanto como para recordar palabra por palabra lo que le graban. Bueno, y entonces lo que le dicen es una advertencia, digo, una especie de ultimátum a estas dos superpotencias, ya hemos comentado que era la Unión Soviética o Estados Unidos, para que cesen de enviar artefactos destructivos al universo. Ojo, estamos hablando de esa escalada militar que en aquella época estaban mandando satélites, no con fines pacíficos, sino con fines militares. Bueno, pues la advierten... Okay, la deja de ser curioso, aunque ya se empezaba a abarruntar la idea, pero eh, rigan eh, las, eh, las presiones de, de la industria y de los pensadores... Eh... Llega en el año 83 cuando él monta toda su, su Guerra de las Galaxias, sí, sí, o sea, que, estaba gestándose. ¿Qué es lo que, que, es claro, lo que ¿no? arruina la Unión Soviética? Uh -huh. Claro, es, no. es como si estas entidades supieran lo que estaba pasando y lo que iba a pasar y le dicen, cuidadín, si seguís por ese camino, malo, y encima les amenazan. ¿Cómo amenazan? o ¿Qué mensaje dan amenazador? Bueno, pues lo que le dicen es que procederemos a la congelación indefinida de toda vida en el área del territorio de esta superpotencia cuya identidad no revela, pero que no hace falta ser muy avistado, que en aquel momento se estaba refiriendo a Estados Unidos, que eran los que tenían más potencial armamentístico, como luego se demostró. no Y, y aquí entra un poco el meollo de ese mensaje. Es decir, advierten de que no sigan lanzando más cosas al espacio porque están poniendo en peligro no solo nuestro planeta, no solo el sistema solar, sino también el universo y, por lo tanto, esta confederación de mundos. Y dice este mensaje, y ahora leo textualmente, poseemos medios sobrados para ello, es decir, para cumplir esta Medios que hemos ido descubriendo a lo largo de muchos siglos, buscando el fermento de la vida y no el imperio de la muerte, dicen ellos. Una muerte que es desconocida en los planetas de la armoniosa confraternidad universal. Y queremos recalcar que este aviso vale también para la otra superpotencia, nunca mencionan la superpotencia, y para todas aquellas comunidades de la Tierra que puedan ceder a la tentación de dominar el universo. Este es la esencia del mensaje que Pons Prades quiere recoger porque fíjate, país. tiene un tono siracusiano totalmente, uh -huh. o sea, es muy clásico de los años 60 70, 80, donde el, las líneas de los mensajes de contactismo eran de este tipo sí, Parecían sí, en e, e, Misión Ramas claro, ¿cuándo cambian? la confederación, el pues propio dos... Siragusa también claro, de estos parecido. mensajes cambia uh -huh. pues no es una Unión Soviética uh -huh. entonces uh -huh. acabó el problema, entonces cambia el mensaje y entonces es la destrucción de la tierra, la inclinación de, no sé, pues de la vida, de la naturaleza del cambio climático, claro, va por otra vía enemigos. es un claro, mensaje ecológico es un mensaje ecológico, es un mensaje Pero bueno, ya digo que no traeríamos a colación este caso si no fuera por la importancia del personaje que recibe este mensaje y la credibilidad que nos merece que fuera Pons Prades el que lo transmite. Por lo tanto, yo creo que, y eso no se le escapa a ningún oyente, este monográfico tiene muchas consecuencias. No solo estamos hablando de un caso dentro del mundo de las aducciones y del mundo, del mundo ufológico, sino todas las consecuencias ecológicas, morales, políticas y sociológicas que conlleva el que sea este hombre, Pons Prades, que haya sido el mensajero de Jeff. Y que además tuvo muchísima valentía... ¿Eh? ...por el perfil que tenía de porque historiador... ...le dio más de un disgusto a este libro. Sí, ese libro ya absolutamente inecontrable... ...antes de finalizar, Jesús... ...me dicen que lo vas a poner en el bai, ¿no? Sí. <risa> no creo porque... ...en fin, no está dedicado por los ...pero está como muy sobeteado por mí... ...ya tiene mi energía, sí, sí, <risa> ya pues, queda para mí. Eso eso le hace subir el valor, ¿eh? <risa> bueno, bueno. bueno, bueno. Yo creo que más de uno te lo va a empezar a pedir... <risa> Jesús, eh, Carlos, muchas gracias. Dale, Te tener cuidado al salir a ver con el coche a ver si vais a tener algún encuentro. Casi ¿Sí? sí, seguro que sí.